El n e e d r acento que se usa por toda España demostró su jerarquía como la más noble dama. A muchos lo sorprendió Teresa, la mexicana. A veces de pie vestía de su tierra, se acordaba con botas de cocodrilo y de avestruz la chamarra. Usaba cinto pitiado, tequila cuando brindaba.